Señales del fin del mundo. Sacrificios en de animales. ¿eh? Sacrificios rituales en de animales. Pensábamos que no existían, pero han vuelto. Y son miles y miles. Señales del fin del mundo, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Ay, Dios mío. Es una barbaridad. Es una barbaridad, pero es lo que ocurre cada cinco años en Nepal, en el que durante una semana se reúnen en un inmenso campo vallado eh, multitud de animales al que entran, dicen, entre 200 y 300 carniceros prov eh, provistos del kukuri, que es un sable nepalí, un sable popular nepalí y lo que hacen es matar a los animales hace en el año 2009 eh, eh, llegó a la cifra de medio millón de animales entre búfalos de agua, cabras, cerdos terneros, palomas eh, ratas todo, todo tipo de, de animales estos animales provienen bien de Nepal y también mm, entran desde la India En, en, para, para este acontecimiento en teoría en la última celebración de, en, el, en 2014 por la presión de eh, organizaciones animalistas se logró reducir el número de, de animales sacrificados estúpidamente estos sí que son estúpidos los que, los que lo hacen <coughs> y, y se, ¿cómo se, lo catalogan se, se, para logró, que sea estúpidamente? ahora lo contamos se logró eh, eh, reducirlo porque eh, las, eh, oficialmente las autoridades nepalíes e incluso las, las eh, de India eh, lo han prohibido. Incluso también las autoridades del templo de la diosa al que está dedicado estos sacrificios. Ya uh -huh. o sea, contaremos de dónde sale este sacrificio. Lo que ocurre es que eh, los practicantes de esta tradición pues, se lo pasan por el forro. <ríe> y entonces siguen sacrificando cada, eh, eh, estos animales en honor de la diosa Gadimai, porque les traerá prosperidad. Y demás, es decir, la religión como excusa, ¿no? Pero lo que, que ocurre... que es algo, claro, de civilizaciones antiguas. Claro, y de, bueno, lo, a que es que ellos pues mismos no, pensarán también, ahora, ¿no? o, o, o porque hay nepalíes civilizados... O o en, en, en la este, mayor parte, en este, en, en, en este caso, que también pensarán que los españoles y nuestras corridas de toros pues están fuera claro, de lugar pues en el siglo XXI, no evi evidentemente. eso, claro. es una excepción, es minúscula. Eh, claro. eh, eh, lo que ocurre es que aquí hace doscientos y pico años, Un, un monje que estaba encarcelado tuvo un sueño, maldita hora que tuvo el sueño, <risa> y entonces él eh, vio que esta diosa eh, ofrecía eh, en formar un templo, construir un templo y ofrecer un sacrificio a la, a la diosa para redimirse, por así decirlo. ¿no? El templo lo construyó y la parte del sacrificio hay, hay discrepancias. Unas, eh, yo he leído que, que unos dicen... ...que eh, el, el sacrificio consistía... ...y él lo hizo... ...en, en eh, ofrecer sangre... ...su propia sangre... ...de cinco partes diferentes de su cuerpo... o sea, ...hacerse sangrías... ...y otros dicen, eh, otras teorías dicen que no... ...que, que eran eh, sacrificios de animales... ...y que de ahí viene esta, esta tradición... Eh, ...las organizaciones animalistas... ...la presión y lo que intentan es... Eh, ...llegar a la prohibición... ...pero sustituyendo esta matanza... ...sin sentido... Y mantener el culto a esta a esta, a esta, diosa, ¿no? Bien con, tras, con, con sangre de transfusiones, es decir, que se hagan transfusiones, o con eh, eh, sacrificios eh, um, irreales, es decir, simulados, con sacrificios que no sean pues a muñecos, o sea, to, to, to, todo. Pero los nepalíes e hindúes que realizan este, estos este aquel animal pues Son dicen polices. que tararí que te vi que no que ellos tienen que llevar allí. es, es un, es un eh, iba a decir festival pero bueno de luego festival no lo es eh, realizado de la forma más eh, dantesca mm, eh, o sea, eh, ahí se, es un eh, campo acotado amurallado más grande que un campo de fútbol en el que van entrando los animales luego entran los carniceros esto dura durante varios días este Arrán. año ha empezado el día 3 y ya solo en el primer día ya se sacrificaron 6000 búfalos evidentemente si sin búfalos que sea machetazo limpio y eh, eh, tú imagínate en un campo del que no puedes eh, escapar, escapar eh, unos animales viendo cómo mueren los otros y lo que o sea el La sufrimiento matanza. innecesario los terneros viendo cómo sus madres eh, son asesinadas porque es un, esto es un brutal asesinato por esta panda de de de, de berracos de, de, de gentuza que no tienen otro nombre eh, eh, de una forma de un sitio que no pueden escapar evidentemente los niños son bienvenidos para ver esta matanza Lo, las personas claro, ancianas hay que meter claro, la traición. La traición. Desde, desde las personas niño, ancianas claro. se ungen de esta sangre para vivir más años ah, mm -hmm. y fíjate, ahí, es hay, que luego sí, se, se rebozan esto. todos claro, o sea, tú imagínate cómo queda este campo, este esta, esta zona de vallada después del sacrificio eh, hace, eh, en 2009 ya eh, digo que hubo hasta medio millón de animales sacrificados en 2014 consiguieron reducir la cantidad, por ejemplo, de, de la presión de las eh, organizaciones animalistas consiguió reducir la cantidad de búfalos, por ejemplo, en un 70%, este año también se ha condicionado un poco, incluso en la frontera con, eh, de, de India con Nepal, las autoridades han ejercido un cierta presión o control para que no, no dejar pasar estos animales, pero aún así han pasado, porque digamos que la eh, vigilancia y la prohibición Es eh, muy laxa. ¿no? Eh, los mismos eh, eh, gente de, de, de este monasterio dicen que ellos no pueden prohibir sino recomendar que no sacrifiquen a, no mm. sacrifiquen a los animales, es decir. Ya. Oye, no lo hagas Mira para eso, otro exactamente. lado Exactamente, oye, no lo hagas Porque no, ya no ya la ley dice ya que esto está prohibido Pero si lo haces, yo miro para otro lado ¿no? Es, es un poco la estrategia que usan Como para decir que no podemos hacer nada más ¿no? eh, Y, y, y se digo que Hay alguien ahí que dice Pero es que hay mucha gente que vive de esto Sí, de bueno, es decir, esto, claro eh, si eso fue eh, Hay muchos locura, animales ¿no? que se crían En, en, en, en India para luego pasar la frontera, que lo que hacen los tratantes es luego venderlos ¿no? para, para claro. este, este sacrificio. Las condiciones higiénicas son, pues os podéis imaginar. Un asco. Claro, eh, le, y las condiciones luego de, de, de esos animales, en qué condiciones de putrefacción queda esa carne ahí, es, es también algo eh, fuera de lugar. Eh, la organización, eh, eh, esta, eh, ¿cómo se llama? Eh, ...esta que hemos hablado, otra vez, se me ha ido ahora mismo. Uh, e igualdad animal igualdad claro, animal exacto, me sí, sí, sí. igualdad animal el día 3 organizó varias manifestaciones frente a las embajadas de Nepal en, aquí en Madrid en Reino Unido y en México para poner de manifiesto que eh, eh, y exigir a las autoridades nepalíes ...que si ha promulgado una ley prohibitiva... ...que la haga cumplir claro. de verdad... Eh, ...lo que ocurre pues que... Pues ...lo que decimos que, que no, no, no, no... la aplica, la ha promulgado... ...pero no, no la aplica... Lo, ...lo que ocurre también... En, en, en, ...en estas matanzas... ...es que hay... Eh, ...las creencias están tan arraigadas... ...desde hace tanto tiempo... ...que fíjate, voy a leer una, una manifestación... De, eh, ...de Priyanka Yadav... ...hizo a la BBC y dijo... Eh, yo tenía cuatro hermanas. Ocho años atrás pedí el deseo de tener un hermanito y la diosa nos bendijo con uno. Uh. A costa de sacrificar el sacrificio, llegó ese hermanito que, que Por, se buscan las excusas. Según ellas... Hombre, quiero decir, a lo mejor está sí, tal... O este sí, tal Priyanka, ¿por qué no preguntó a, a sus la padres? la diosa, la diosa dio claro. la <ríe> Pero que decía, a lo mejor está eh, donde lleva la incultura, ¿no? Sí, es decir, sí, esta sí. Priyanka, Yadav, no es más fácil que pregunte a sus padres cómo, hizo, cómo hicieron al hermanito. Se llama follar, ni más ni menos. <ríe> ¿Cómo llama, así? ¿sí? Follar, follar, es decir, sí. papá, follar más que quiere un hermanito. Claro, y claro. Es así de, de fácil, ¿no? Y dejar a los animalitos tranquilos y... Y, y sobre todo no sacrificarlos de esta, de esta forma tan extrema sí, y, y fíjate tan que además sí, bueno. estas eh, religiones orientales eh, parece que están rodeadas en de un halo de divinidad, de, en de turismo, de misticismo de, resta, es decir, es decir, de espiritualidad y nada que ver, nada, desde nada luego, esta es la parte oscura de las religiones sí, sí, sí. Y, y, y es cierto que muchas o casi todas las religiones a lo largo de la historia han tenido esta faceta de esos sacrificios bien de seres humanos, bien de animales en honor de un dios, de una diosa que es un sacrificio bueno en fin no Tremendo. hablando de animales ha, ha, habla del amor, del amor, sí, amor no, no. amor de habría ¿no? que tratarlos hablando de animales de que, que, que, que que eh, fomentan en este sentido las religiones. ¿Habéis escuchado la noticia que ha salido hoy de la Facultad de Veterinaria? Bueno, pues resulta que eh, normalmente cuando hacen los respect respectivas investigaciones, pues eh, los animalitos que utilizan y que al final pues mueren por las diferentes investigaciones, pues hay un crematorio en el que llevan a esos animalitos Y, sí, legalmente sí, y, y, y los queman. Bueno, pues según por una denuncia anónima, resulta que cuando han ido a meter a dos, dos chinchillas que habían utilizado, o dos cobayas, para hacer la investigación, se han encontrado dos piernas humanas. Dos piernas humanas. <risa> dos piernas humanas metidas donde el, el, el crematorio de la Facultad de Veterinaria entonces, claro, estaban diciendo, porque no sabía muy bien de dónde habían salido esas piernas, que muy hipotéticamente, en algunos casos, con unos permisos especiales, hacen algún sí, tipo de despegue, investigación de con, con cosas humanas. Con partes de, de, de cuerpos Claro, ¿no? claro, pero en es este poco, caso, es un... claro, entonces es que estaban es... intentando investigar, legal, a ver... Un poquito sí. Uruguay, ¿sí de leyenda urbana. De, o de o dónde habían No, sab... sal... no, no, vamos, ha sido, <risa> ha sido totalmente sí, era, hoy noticia el asunto. Pues esto que os cuento desgraciadamente. Por los animales, eso no es leyenda no es leyenda no Sí, sí, sí.